Voy a saludar a Claudia Lupardo, precandidata para estas PASO. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas Felicitas. ¿Qué estamos escuchando? Claudia, contame. Estamos escuchando eh, a artistas de, eh, con el FIT que hicieron eh, una versión de la Internacional eh, para el acto que hicimos eh, del Frente de Izquierda en Atlanta el 19 de noviembre del año pasado, ah, donde 20.000 personas. Este, bueno y, y justamente estos artistas cantaron al final del acto, cantaron la Internacional Socialista. Perfecto. ¿Y, y alguna banda que te guste así de, de rock nacional que escuches en tu casa, de rock internacional? ¿Te gusta el rock? Vamos a empezar por sí, ahí. Sí, sí, sí, me gusta. Lo que pasa es que, bueno, me he quedado con, con algunas versiones clásicas, digamos, Seru Girán... Una onda de esas más... Va, va eh, por ahí, mira, te vamos a despedir con alguna de esas canciones. ¿cómo ah, bueno, no? bueno, bueno. Bueno, Claudia, contale un poco a la gente, creo que, que la mayoría ya te conoce, pero contale, presentate, contale quién sos. Bueno, soy Claudia Lupardo, eh, soy maestra de música y profesora de música. Eh, hace años milito en el Frente de Izquierda, en el PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, y en la agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Soy mamá de un hijo que está estudiando en La Plata, eh, artes plásticas, y vivo con mi compañero, que también es militante del PTS. ¿Por qué querés ser legisladora? Mira, quiero eh, que haya una voz de los trabajadores en el Congreso Eh porque eso ayudaría a definir a um, eh, la situación de muchos fortaleciendo las luchas sobre todo eh de los trabajadores de las mujeres de la juventud bien cuál es eh, para vos o para ustedes mejor dicho el principal problema que tiene la argentina en este momento el principal eh se basa en el en el trabajo esclavizado el el trabajo a destajo la pobreza la miseria este son son producto de de la explotación que se vive en estos momentos, que uh -huh. los empresarios y y patrones este tratan de descargar esa crisis que existe sobre nuestras espaldas. ¿Y, que, y cómo se revierte eso? Se revierte con organización, con lucha, con movilización, Eh, se revierte con esa or misma organización contra la burocracia sindical que es uno de nuestros peores problemas de los trabajadores porque no nos dejan terminar de organizarnos contra estos patrones y contra contra este el capitalismo en sí uh -huh, bien eh, lamentablemente decíamos al, al inicio no de de nuestro programa hoy, la noticia de Anaí Benítez, una niña, una joven más que aparece muerta, vos sos una militante por los derechos de la mujer desde hace mucho tiempo, ¿por qué te parece que no es un tema que esté en agenda de los precandidatos? no En términos generales nadie habla de violencia de género y es uno también de los principales problemas que estamos teniendo, ¿no? Eh, yo lo que pienso es que desde hace muchos siglos Eh, las mujeres somos consideradas como mercancías, como objetos, entonces no les interesa la vida de las mujeres por eso eh corren con su cartelito de ni una menos de manera hipócrita y cínica estos funcionarios, estos legisladores, estos patrones, solamente para figurar, después se olvidan y bueno, y las las mujeres tenemos que transformar esa bronca y ese dolor que nos da cada vez que vemos esas noticias, las tenemos que for eh, que transformar en movilización. Eh, a ellos no les interesa porque pretenden figurar simplemente, y digo ellos porque en su gran mayoría este, responden a, a, a concepciones patriarcales, machistas y misóginas. Uh -huh. eh, tenemos un... No, no tiene que ver con este caso, ¿no? Tenemos un intendente que fue eh, condenado por trata de personas. ¿Qué te parece a vos? ¿Tendría que haber sido destituido? Obviamente. ¿O como dicen? Uh -huh. Obviamente. Y si hubiera tenido un poco de ética que no la tiene, hubiera que hubiera renunciado. este Yo creo que nos, nos salvaríamos de grandes problemas las mujeres si todos estos cínicos, hipócritas renunciaran, pero no lo hacen obviamente porque están enraizados en el poder, porque tienen sus sueldos porque tienen sus prebendas, porque cobran cosas, ¿entendés? entonces eso hace de pronto que las mujeres nos tengamos que organizar para exigirles la renuncia y eh, obviamente al Estado para que no siga manteniendo semejantes lacras. no eh, ¿Qué medios lees, Claudia? Hablemos un poco de comunicación. ¿Qué te parece todo lo que está pasando en materia de comunicación en nuestro país? Parece que la concentración es cada vez más grande no de medios públicos. Sí, eh bueno, eh yo leo La Izquierda Diario, eh que que tiene noticias no solamente de del de interior de Buenos Aires y de y de otras provincias, sino que también tiene sucursales en en Chile, en España, tiene corresponsales en esos lugares y y también ellos hacen ese diario virtual y bueno, también hacen notas en Estados Unidos, por ejemplo, este en en distintos lugares. Eh, pero si tuviera que decirte eh, medios, digamos, este, nosotros los militantes siempre tratamos de leer lo que denominamos como la prensa burguesa, no saber las noticias de, de los patrones, de los empresarios, a ver de qué se regodean ellos para poder organizarnos nosotros. ¿Por qué le cuesta tanto, o, o decime vos si te parece que le cuesta, a, a la izquierda unirse? Acá, por ejemplo, en La Pampa vamos a tener dos listas de, de izquierda. Sí, bueno, pero si vos lo comparás con las listas del peronismo son infinitas las listas del uh -huh. radicalismo también. Este, nosotros Eh, hemos denunciado este intento de, de, de copia de, de la otra izquierda, digamos. De en este, en, en este caso les le, le cuesta más por ahí juntar el piso, ¿no?, lo, lo que necesita para eh, pasar. No, hay una mirada de conciliación de clases que tienen ciertos sectores de la izquierda y que nosotros, el frente de izquierda, no lo tenemos. Uh -huh. este De hecho, nosotros, eh, en, en comentarios justamente con lo que había pasado con debido estos sectores nos acusaron de que ellos eh, hubieran votado eh, el desafuero, o sea, no tienen una clave política que nosotros seguimos manteniendo eh, y seguimos votando este eh, con convicción nuestras posiciones ¿no? y nuestros principios uh -huh. eh, y bueno además hemos sido los únicos que hemos votado y hemos hecho una verdadera oposición en el congreso Bien, y, y te da la sensación que les cuesta llegar por ahí a, a los sect al sector trabajador, ¿no? O en todo caso, ¿cómo podemos analizar? No es, no es, no es obviamente una, una cuestión de la izquierda, pero ¿cómo se puede analizar que en este momento tenemos un, un gobierno que responde a, a una política neoliberal y que fue votado por los trabajadores? No, bueno, esa es una gran decisión que hay que hacer, porque, bueno, los trabajadores muchas veces votan con el bolsillo y y hay ciertas cosas que que los grandes medios hegemónicos ayudan a que la gente se termine olvidando, ¿no? Pero en estas últimas recorridas, con los pocos medios que tenemos, hemos visto una, un pueblo asqueado, gente que dice, no, ya no me interesan en, en absoluto, son todos lo mismo... Este nos miran un poco con desconfianza hasta que empiezan a ver nuestras nuevas caras nuestras nuevas figuras nuestras propuestas. eh la gente está cansada tanto de este año y medio dos del macrismo este como de de la corrupción del kirchnerismo que que tanto se viene denunciando por distintos lugares eh y hay si vos te fijás estas encuestas que han salido no solamente acá en la Pampa sino en, en el país hay un porcentaje de indecisos no de gente que no mm. sabe qué hacer. El 13 de octubre, porque eh, dice bueno votamos esta versión de de algo que podía ser este contra lo que estábamos viviendo con Cristina, eh, pero este resultó este un mentiroso, nos prometió cosas que no cumple, entonces no sabemos qué hacer, eso es lo que lo que notamos y en cuanto a las ilusiones del pueblo trabajador hay distintos contextos políticos y sociales para analizarlo. No se trata solamente de si confían o no en la izquierda eh porque eh nosotros estamos en todas las luchas con con los referentes del del movimiento obrero, eh estamos en las calles, estamos en los cortes de ruta eh, y, y estamos cuando nos reprimen, cuando nos gasean junto a ellos. Entonces eso tampoco es mucha referencia como para decir que la izquierda está este como alejada de, del pueblo trabajador. Uh -huh, bien. Claudia, te propongo un pingpón de nombres. Dale, Ajá. yo te digo nombres y vos vos me decís, bueno, algún concepto o idea o adjetivo lo que se te ocurra. Uh -huh. El primer nombre que tengo es el de Mauricio Macri.